Las 10 y 42 de la mañana, eh, UTA advierte, si no hay acuerdo salarial, podría haber paro de choferes. Una amenaza que hace el gremio, una advertencia se podría decir también, más que una amenaza, una advertencia para que las empresas eh, acuerden y sobre todo este vayan eh, cumpliendo con los acuerdos paritarios y los choferes puedan tener el sueldo que tienen que tener. Y esto puede repercutir en La Pampa porque si el paro eh, se da, va a ser de corta y media distancia, o sea, Santa Rosa y toda la zona de influencia de la provincia de La Pampa. Vamos a hablar unos minutos con José Álvarez, que es el Secretario General de la UTA aquí en La Pampa, para que nos cuente un poco de este tema. Eh, José, Juan Ignacio de Pian y Mauro Monteiro, te saludamos de Radio Cermés. ¿Cómo andás? Hola, hoy día, ¿cómo se va, Muy bien. Hola, Bueno, eh, bueno, contanos a ver qué qué tiene que ver esto con bueno con lo que han anunciado y sobre todo por qué se llega a esta situación, José Bueno, no es una amenaza ni una advertencia es una realidad Ajá. El 8 no firmamos paritaria a nivel interior eh, se va a parar todavía no tenemos bien en claro estamos en contante para ver si son 24, 48 72 horas el paro pero lamentablemente estamos desde abril, primero el gobierno nacional que no nos autorizaba las paritarias, o sea, no nos suspendía las reuniones que teníamos. Una hora antes de sentarse a, a, a hablar con los empresarios se avisaban que se suspendía la reunión. Uh -huh. Bueno, y a partir de hace unos días hemos tenido algunas reuniones con FATAPI, y bueno, siempre lo mismo, ¿viste? Nunca alcanza, nunca. Entonces, pero a nosotros tampoco nos alcanza. Así que lamentablemente después eh, nos sentaremos a las 13 horas y si no salimos por un acuerdo eh, nos también otra parte cundo y por cuánto va a ser la media fuerza y eh, bueno sabemos que a los trabajadores no les alcanza por todos los aumentos que ha habido pero las empresas Qué bueno, cosa no les alcanza digo porque eh, ahora le habilitaron para que cobren lo que quieran cobrar los boletos y supuestamente eso iba a repercutir en las empresas para mantenerlas. Ahora los empresarios dicen, tampoco nos alcanza. No, no es así que soltaron los precios, que liberaron los precios, guarda. Eh, no no están así. Ajá. Eh, pero los precios son otros comparados con no, el año no, pasado. No, no, es discutible. Lo que pasa es que vos tampoco podés seguir aumentando precios porque la gente no puede viajar. O sea, vos aumentar el precio pero se te cae el caudal de pasajeros está por siempre en la misma ecuación, y lo que ellos dicen, y en la cual nosotros vemos que puede llegar a tener, a tener algo de razón. Yo voy a hablar por lo que es la Pampa. Bien. La Pampa quedamos en reunirnos después de las últimas paritarias y ver cómo se hacía, cómo se seguía trabajando. Y acá no apareció ninguna... Aparecieron dos o tres empresarios, el resto no apareció. O sea, tiene sí que la plata esté acá. Porque si no hubiera, hubiera reunido con, con nosotros, viendo a ver cómo se podía ir acomodando las cosas entre todos, ¿no? Uh -huh. Así que ahora, o sea, lamentablemente, firmamos si no, el acuerdo yo ya no acepto el llanto de que no te alcanza. Porque durante 3 o 4 meses no hace no nada que habíamos quedado en hablar. Así que lamentablemente quiere decir que te alcanza. Ya eh, este, ese llanto no lo, no lo acepto más. Uh -huh. ya está. José, José, buen día. Juan de Pia ¿cómo estás? Buen día, Julio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que están pidiéndole a las empresas a ustedes? ¿Cuál es el pedido? Nosotros para cada trabajador inicial, un millón y sesenta mil pesos. Uh -huh. De ahí, bueno, viene la antigüedad y todos los ítems que sigan. Eh, si hay hora extra, si y todo. Pero acá la mayoría de las empresas, yo creo que van a firmar, están firmando, por eso es decir, no he atendido a nuestros colegas de ustedes hoy en la mañana, porque ahorita andan las corridas. Eh, acá no hay cámara empresarial, acá tienen que ir empresa por empresa. Es un desastre. Ya claro. o sea, tenemos que ir a pico, a replicó, al Bagiri, a andar por toda la provincia de la papa, eh hablando con, con los empresarios y, y haciendo, viendo si van a firmar o no, y lunes para si ¿Y ahora por cuánto parte, están cobrando? ¿Cuánto están cobrando los choferes hoy en día? 7.37 el inicial. O sea que más o menos un 30% de aumento. 40, por lo menos que es más o menos lo que fue la inflación, aparte veníamos atrasados, porque nosotros, no te olvides que recién en abril pudimos sacar algo de lo de, lo de enero y febrero, uh -huh, uh -huh. que fue lo grande de la inflación, y, y más grande, ¿no? Bueno, ahora nos dicen el 3%, vos sabés que yo no la creo, por lo menos, nosotros acá no la creemos, nosotros sabemos que los costos son otros, el combustible aumenta el 3, 4% todos los meses, ya con eso el 3% que nos están hablando de inflación, No, no, sí, sí, los números de inflación hoy, si antes no se le creía cuando supuestamente, imagínate ahora que aparte aumenta aumenta la nafta, aumenta todo lo otro, pero la inflación no, por eso siempre nosotros no, decimos ver, a ver, a ver. acá, aumenta la nafta para seguir bajando sí. la inflación, cosa que en ningún país del mundo pasa, sí, sí, pero en el país de sí. de Javier Milei sí. Te pregunto, no, José, escúchame. Pues, pues, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le puedo yo, muchacho? Bueno, te conseguí el 5% de aumento porque la inflación dijo que en tres meses era el 6%. Claro. Me, me vienen y te pegan, porque dicen yo voy a comprar la macita y vale como un 50% más. Claro. Jo claro. José, José, ¿cómo está la situación de los trabajadores? Eh, eh, ¿Ha habido despidos en la provincia de La Pampa? No, gracias a Dios acá en La Pampa no. Sí, en otras provincias, nosotros en La Pampa. Uh -huh. Siempre nosotros estamos en La Pampa, gracias a Dios, nos tocan estos, estos sacudones como pandemia, como todo lo que nos ha pasado, se quita quitado el suicidio por Macri, eh, nos ha tocado con el personal medio justo. Es medio como que no, no, no hay. Pero si sigue así se si empiezan a acortar los servicios y todo eso, hacen uh -huh. una lista para que no se despide, ¿no? Y, y, ¿Y cuánto han mermado la, los pasajeros en, en los transportes? sabes Un 30% mínimo. Es mucho. Es mucho. Porque acá que estaba subsidiado y la gente no entendió lo que era el subsidio, que yo que era planes sociales, me parece. Y sí. no es viendo la boleta de gas que están llegando eh, en Buenos Aires, en Córdoba, en todo lado, 130, 120. O sea, ¿cómo lo va a pagar el trabajador? Sí, sí. Y te ¿Sí? consulto te, te consulto José por los trabajadores de de, de LEMTU, que ahora son municipales. Y, y si se puede llegar a un arreglo con la municipalidad sin llegar a un arreglo con eh, las em, con las empresas o con la FATAP, que es la federación, eh, es ¿hay, hay una en... posibilidad de eso o no? Nosotros estamos arreglando con las empresas. La empresa, o sea, estamos arreglando por función. Vamos sí. en Córdoba tiene una cámara, la otra segunda con la cámara de Córdoba hace el pacto, arregle ya. Arreglo. Está bien. Y, y acá en la Pampa Córdoba, tra... Córdoba trabajaría. Supone... Acá en La Pampa no tenemos una cámara claro. empresarial. Así que acá tenemos que ir empresa por empresa. Empresa que firma el acuerdo paritario sigue trabajando normal. Incluida el EMTU. Es que no, todas. La probabilidad de La Pampa, todas. Es que no firma el acuerdo paritario, lamentablemente cuando se decrete el paro queda parada. Está bien. Yo te pregunto el EMTU, digo, porque el EMTU es municipal. Es una empresa, un ente municipal. Y digo, Exacto, eh, todo, si... sí si, la empresa. No, digo, pero un, un, un empresario, un empresario de una empresa este, de La Pampa que diga, che, yo no puedo pagar el 30%, pero quizá el, este, el gobierno municipal sí lo puede porque tiene otros ingresos o puede pedir plata de auxilio con al gobierno, y digamos. Y si el empresario sigue trabajando, Ajá. y el empresario no puede pagar, o sea... El que se pone duro y bueno, lamentablemente queda parado, pierde. Termina perdiendo más porque, a ver, si te ponés a razonar, si no el juez el que firme el FATAP, el otro juez va mi firmar FATAP. O sea, vos vas a juntar deuda, pues yo te voy a cobrar toda la deuda después. ¿Entendés? Claro. Vas a seguir a deuda. Entonces, endurecerte y ponerte que no, no voy a arreglar. No, no no hay problema, esperaremos un mes más, pero te la voy a cobrar toda junta después. ¿Me O sea, desde la UTA ustedes aseguran que los empresarios pueden pagar este aumento. No sé si no, te puedo asegurar, yo no estoy en el número de ellos. Lo que sí, nos íbamos a reunir después del último aumento y no vinieron. O sea, si no no te reuniste para... Ahora ya no es tarde, o sea, justo cada vez que hay paritaria, nunca te alcanza y después te olvidás de venir. O sea, ya está. Claro. ¿No es Eh, ustedes dicen que no es una amenaza Tampoco una advertencia Pero si sí están adelantando El día 2, que si el 8 no se arregla Hay paro, digo, hay 6 días De negociación ¿Qué puede pasar en estos 6 días? Puede ser que se, el lunes Diga, che, vamos a reunirnos ya que firmo eh, O puede ser que todas las empresas De La Pampa Firmen el acuerdo acá con los, conmigo y, y sigan trabajando No de San Juan se arregló eh, Córdoba se arregló y creo que Santa Cruz, una de estas se la arreglaron Están porque no quieren parar el transporte los, sus gobernadores no quieren parar el transporte eh, y este aumento municipio bien y este aumento de casi un 30, casi 40% de aumento claro. para los trabajadores ¿es por qué plazo? nos volvemos en tanque que viene Ah, bien, esto es mensual, pero viene con no, un no retraso a no la paritaria. No, no, no, no es mensual. Venimos de abril con este, esta pensada. No es que salió la semana pasada y ya estamos parando, no, no. Venimos de abril discutiendo esto. ¿Está bien? bien. Esto es por los meses, de abril, mayo, junio, julio y agosto. Nos volvemos a sentar en septiembre y de ahí vemos. Claro, bueno, por eso... Por la sea... última, los últimos cuatro meses del año. Que se sabe que vamos a estar hasta noviembre. Claro, sí, sí. tenemos claro. Está bien. O sea que si no hay un acuerdo el 8 se para y como mínimo 1060.000 eh, pesos eh, de sueldo para cada trabajador. De eso no es se que mueve que el gremio. El rampa, no, no, no, el gremio que tiene rampa. igual trabajo, igual remuneración, tenemos la política nosotros. Eso no va mucho frente de primera ni de segunda. Bien. Y, y todavía en este, te pregunto, José, porque la verdad que desconocemos después de tantas desregulaciones que, que ha implementado <risa> este gobierno nacional, ¿ahora sigue sigue viendo la misma diferencia entre lo que se cubre para el AMBA que para el interior? ¿Sigue siendo lo mismo que era con Maza, con Alberto, con Cristina, con Macri? No, no, no. El AMBA sí tiene subsidio y el interior del país no tiene nada. Se retiró de todo. O sea, Pero ahora es mucho peor. No, porque antes teníamos un 20% El interior de lo que tenía el AMBA Que era una toma de pelo Pero si sí. todo, o sabía sea, que lo sueldo Te ayudaba el combustible qué sé yo. Algo, algo te, te ayuda Que fue siempre la reja Ahora aumentaron en el AMBA continuamente Los suicidios Porque el padre de Milei es dueño de OTA El grupo más grande que anda en AMBA El padre de Milei ah. es el dueño de OTA El dueño de el OTA ah, mira vos. La vejita La mitad de la línea que tiene el AMBA la tiene Dota. Claro. Sí, sí. La empresa Dota, o sea, el, el grupo Dota. El la, grupo la empresa Dota. Dota, pero es un grupo Dota. Son todos lo que se dan una vejita. Sí. Que el tipo de empresa que se dan una costado eso es el grupo Dota. Esas tienen todos sus hijos. Más, se los iban a aumentar ahora y Mojeta Noche, que el secretario de botes, dijo que no y aumento de, de prevo esto porque ya era alevoso lo que estaba haciendo. Le seguía dando suicidio al Lamba y al interior lo dejó sin suicidio. ¿Me entendés? Sí, sí, Mal, sí. No dejó, no Clarísimo. Que, sin que era que pelea el gobernador, los gobernadores. Diciendo, che, el transporte la tiene que mandar una nación, una parte la nación. Por la vida, sí, hay, hay acuerdos firmados, aparte. O sea, para para el Lamba sí hay plata, para el sí, interior sí, sí, no. Mirando. Están dando 8 millones de pesos por coche en el Lamba y ahora le aumentan, estaban los 65 boletos y ahora se aumentan. Pero la idea era darle más suicidio y no aumentar el boleto en el AMBA. ¿Por qué no quieren que se les escape la inflación? Claro. Con esto del aumento del co colectivo se le va a escapar la inflación. Entonces, pero como fue tan fuerte el apriete de las provincias, o sea, de, de, realmente del sindicato, diciéndote, ¿cómo? Nosotros estamos... El AMBA viene a aprientar y firma acuerdos de más suicidio y el interior sí en cero. Acá lo que se están haciendo responsables son los gobernadores en todo el interior de la Brebian. Y bueno, los municipios. Un municipio, claro. par por más que no lo tenga como acá la municipalidad, la municipalidad de algunos de algunas ciudades pone plata para que cambien reuniones. Claro, sí, sí, o sea, no lo está no lo está solucionando el mercado, sino el Estado. Ese Estado que eh que Milei quiere destrozar de adentro. Pero a ver, ¿quién os colectivo usamos lo que menos tenemos si sí, los trabajadores vos, los trabajadores y si vos me sacas el subsidio me matas vos sacas que, que solución sería poner un el boleto tendría que valer 1200 doscientos mil trescientos pesos ¿quién viajaría? nadie claro vos sacas que acá tenés cuatro viajes tenés cuatro mil ochocientos pesos por día multiplicarlo por 24 días se te fue el reloj ¿no? en colectivo claro Sí, sí, eh, convengamos que también 715 pesos es un precio, es un precio pesado para cualquier trabajador. Por supuesto que es lo que es, es lo que están cobrando y es lo que necesitan sí, por lo menos para no perder. No, no, no es para no perder. Es para tratar de funcionar. Claro, bueno, por eso, es que entre es otras cosas. No, no, no, no es que no pierda. Están tratando, o sea, es como un servicio, gracias a Dios lo tiene la municipalidad acá. Y el pico lo tiene con pico. sí. Porque si fue empresa privada, tenía 1.200 pesos, ya me aviso. Sí, sí, lo mismo que cuesta Santa Rosa Tovay. Es carísimo el, el, sí, siempre el pasaje. Claro. Siempre valió un dólar el pasaje. O sea, un dólar blue. No, ¿Pero no, cuál? No, ¿Cuál vale dólar? Porque hay una pila no, ahora. No, no. El dólar blue que es que... Pueden saber que todo se maneja con el blue, no con el oficial. 1.400. Sí, 1.400, 1.500, sí, ahí está el pasaje. Siempre valió un dólar. Bien. El diario, el, un café, un diario y el... El colectivo varía siempre un dólar. Después, bueno, se, se, No, se pero ahora un café cuesta 3.000 bueno, pues, pesos. Hay cosas que se, fueron, se ah. fueron. Y ahora se cambiaron las cosas. Claro. antes era un café, un diario y el colectivo, sí, un dólar. Una locura. Varía. Una claro locura. Mismo. Bueno, José, eh, muchas gracias por tu tiempo con Radio Carmes. Y por supuesto que en estos días vamos a estar molestándote, preguntándote a ver qué, qué está pasando. Sobre todo, este pensando en el día 8 que es el ultimátum que le están dando a las empresas para no hacer paro. Un millón sesenta mil pesos es lo que tiene que cobrar un trabajador y sobre todo este pensando en que tiene que pasar la línea de la pobreza, que eso es básico para cualquier trabajador. No, gracias a ustedes, no hay ninguna molestia, al contrario, siempre están cuando, cuando tenemos que dar alguna mala noticia normalmente para el usuario. Pero bueno, lamentablemente... Hacemos todo lo posible para no dársela, pero no hay solución si no hay mala noticia. Bien. Eh, muchas gracias, José, de nuevo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. José Álvarez es el secretario general de UTA. Están adelantando que si el 8 no se llega a un acuerdo de 1.060.000 pesos por trabajador del transporte, se para en el interior, media y corta distancia.